Vamos a conversar unos minutos con Ariel Alejo. Él es presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de La Pampa. Están atendiendo incendios en San Luis, en este límite con nuestra provincia, con la provincia de La Pampa, y queremos conocer cuál es la situación. Muy buenos días, Ariel. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?、Eh, no, por suerte la situación ya fue controlada. Nuestros bomberos el domingo ya estaban cada uno. En su, en su localidad, en su cuartel, en su domicilio. Este, fue una convocatoria a través del director de Defensa Civil de la provincia, Luis Clara, donde convocó a este, una brigada de incendios forestales de nuestra federación y bueno, fueron este, bomberos y tres móviles. A, a cubrir ese evento este, muy cerca de nuestra provincia.、Uh -huh. eh, Tienen habitual colaboración, ¿verdad?, con las provincias limítrofes. Sí, cada vez que se solicita, nosotros no tenemos este, la posibilidad de salir eh, eh, saliendo de fuera de nuestra provincia, valga la redundancia, sino que tenemos que ser convocados a través del Consejo Nacional de Bomberos、uh -huh. o bien. Este, a través de las protecciones civiles de nuestras nuestra provincias.、Uh -huh. Por eso, en、sí. este caso, se, se, se salió. Sí, hace algunos días veíamos una fotografía de una, de una compañera bombera que había estado trabajando ¿no? allí en, en estos incendios.、Eh, ¿Con qué cuentan? e、no, n en realidad, esa,、sí. esa imagen es de unos incendios que se desarrollaron en la cerca de la localidad de Ingeniero Luigi. Donde participaron en conjunto, un trabajo en conjunto de cuatro o cinco asociaciones de bomberos que, que bueno, también se, se convocaron, entre ellos se pidieron ayuda y a través de operaciones de, de la Federación Pampeana de Bombero s Voluntario, s también se coordinó desde ahí y por suerte, bueno, el trabajo fue grasco, pero, aspo, pero se, pudo, este, se pudo apagar esa, esa parte de. De ese incendio. En realidad fueron, creo que tres días, cuatro o tres días barra cuatro de, de, de trabajo s continuo s de, de distintos incendios en esa zona.、Uh -huh. Estamos conversando con Ariel Alejo, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Pampa. Ariel,、eh, ¿a cuántas asociaciones reúne la Federación Pampeana?、Tre、somos 38 asociaciones. 38 asociaciones. ¿Y cuáles son las demandas que tienen? Eh, ¿Qué necesitan? Y la, la verdad es que la realidad es que、eh, a veces en asociaciones que tienen 2, 3 años, 5 años, este, hay algunas que tienen 50, la, las necesidades por ahí son, son distintas.、Uh -huh. este, uh -huh. En líneas generales,、pues, eh, lo que es equipamiento de bomberos, yo creo que todas las asociaciones están. Este, en más de un 80% me animaría a decir、eh, que cubre las necesidades para, para que el bombero esté bien protegido a la hora de un siniestro.、Eh, después, lógicamente, que, que, que hay cuestiones, por ejemplo, de, de, de que hay cuarteles que tienen que, que cambiar los vestuarios, tienen que hacer los baños, este, en ampliar algún cuartel nuevo que quiera hacer Este, hay dos o tres cuarteles que, que están en esa, en, en, en ese, en esa etapa. Este, y bueno, y hoy por hoy se complica este, por el tema económico. Los críticos que, que tanto se reciben de nación o de provincia han quedado pasados con el tema de, de, del dólar. Los insumos de, que se compran de, de bomberos son todos dolarizados porque vienen del exterior, vienen sobre el Estado y por ahí no hay acá en la Argentina. Entonces por ahí se nos complica y, y ese subsidio hay que hacerlo, este, estirarlo y、uh -huh. trabajar durante todo el año con, con este subsidio. Pero a grandes rasgos yo creo que、mmm, la gran necesidad que hoy los cuarteles están necesitando es、eh, mano de obra para, para、mmm, el dinero, para, para gastar en mano de obra en todo lo que es、eh, edificios.、Claro. Eso no podemos. r e n Desde i r d los subsidios que se reciben, este mano de obra. Entonces, por ahí se complica. Claro, se y, complica ese tema. Y, y por ahí con la cuota de socios no alcanza tampoco. No, no, no, no, no, no,、sí. no, no, no, para nada. Claro. Ariel, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. Bueno, no, el, lo agradecidos somos nosotros de que siempre están tratando de, de hacerle conocer a la sociedad todo lo que se hace desde la federación y desde la. Los 38 asociaciones de bomberos voluntarios. Abrazo. Saludos.